Buenos días, cómo andan? Disculpen la voz está un poquito tomada, pero bueno es lo que hay por ahora. No, se te escucha muy, pero muy bien. Eh, bueno queríamos charlar y ver si cómo fue esta primera semana haciendo, estábamos haciendo un poco de repaso, ¿no? Ver cómo venía siendo la, la situación en cuanto al transporte público eh, en el último año desde la desde la pandemia para acá. Nuestro recordando que Eh, que bueno que el servicio se había visto limitado que había que sacar en algún momento eh, permiso de circulación había que sacar eh, y reservar no para poder subirnos todas esas cosas eh, ya hoy no están en juego pero el servicio igual seguía seguía limitado hasta la semana pasada verdad sí así es a partir del lunes 22 que fue feriado y no se notó recién se empezó a ser visible el martes 23 como primer día hábil, uh -huh. empezó un nuevo cronograma en el San Martín que tenía la idea de romper con tenía de él que los trenes con cronogramas de domingos y feriados. Uh -huh. Lo cierto es que la idea apuntaba a mejorar el servicio y eso es lo que se difundió por lo menos en los medios de comunicación, dado que habilitaba a un pensamiento respecto a un mayor número de trenes. Es cierto que numéricamente hay más trenes El problema es que los trenes se concentraron hasta el primer cordón del conurbano, o el segundo cordón, llegando hasta José Sepas. Quiere decir que tenés más trenes entre Retiro y José Sepas, Paz, pero muchos menos, 10 menos por lo menos, por día, entre Pilar y Retiro, y solamente 9 trenes llegan hasta cabre Esto implica una afectación directa al servicio de transporte para el segundo y tercer cordón del conurbano, que son... los que más costo tienen no solamente en el tiempo sino en el precio del viaje y que necesitan el tren sí o sí para poder llegar a capital con mayor velocidad este es un problema que se hizo notar bastante pero que viene de larga data porque si bien es cierto que los trenes circularon como domingos y feriados menos servicios por día la verdad es que no mejoró la prestación en cuanto a cantidad de locomotoras y formaciones ese problema se incrementó Y ahora, esa falta de formaciones y locomotoras trae esta falta de servicios. Mm. Se propone un cronograma que se basa en la existencia todos los días de 13 locomotoras circulando con 13 formaciones. Mm. Y eso no se está cumpliendo mm. porque no alcanzan y además porque tenés problemas con cancelaciones a diario. Esta dificultad es grave porque te trae aparejado el copamiento de los coches por parte de los usuarios Recordemos que hay formaciones que tienen 6 y algunas 7 coches y que no deja mucho margen para negociar al momento de la hora pico, ¿no? Claro. Porque se te acumula la gente ahí y no hay para dónde salir. Así que ahí sí tenemos un problema, porque los trenes figuran numéricamente como más, pero lo cierto es que los servicios son menos concretamente y esto que tiene una dificultad porque no hay quien lo reclame. El gobierno es el que gestiona el Estado, por lo tanto el gobierno cuestionárselo es un poco absurdo si no tenés un fundamento, y los sindicatos, que son los que tienen que agregar por un mejor ferrocarril y una mejor capacitación para sus trabajadores, están en otra cosa. Entonces la dificultad se hace un poquito más notable. Los pasajeros, los usuarios, son los que más presentan sus quejas y las hacen oír a diario por las cancelaciones de trenes, por la falta de servicios, pero eso no repercute en una mejora constante. Hay una serie de problemas que tienen que ver con la prestación del servicio en sí y otros que tienen que ver con la gestión de los trenes. Lo cierto es que tendría que haber una mejor gestión para que esos menos trenes circulen con más efectividad y mejorando el servicio para los pasajeros. Pero por ahora estamos haciendo agua en ese sentido. Así que el nuevo horario... No brindó la respuesta que se esperaba. Uh -huh. Lo que se propuso en un primer momento es que este horario dure hasta marzo del 2022, uh -huh. que es donde se especula que habrá más locomotoras en base a las que vendrían reparadas de los talleres rusos de Mechita y los talleres de Enroca en Escalada. Uh -huh. Esperemos que así sea, pero si esto sigue así, no creo que lleguemos a marzo. Va a haber que implementar un cambio antes porque no va a pasar la gestión del horario. 10 eh, coches menos, decías, eh, 10 recorridos menos hacia eh, Pilar, pero además de esos 10 menos, vos lo que le sumás es eh, las cancelaciones. Claro, el problema está en eso, que vos no asegurás que ese horario que prometés con respecto a que solamente son 10 trenes menos a Pilar y unos 20 y pico de trenes menos a Cabre, ni siquiera eso puedes cumplir, porque dentro del cronograma que propones se producen cancelaciones a diario por los mismos problemas que vienen sucediendo mm. hace más de un año ya, que tiene que ver con la falta de mantenimiento de los vehículos y mm. la falta de locomotoras. Entonces las consecuencias son que no aseguras tampoco ese servicio que propusiste. Y ahí es donde vienen los mayores conflictos, porque los pasajeros ya de por sí están con un horario que no les conviene, pero bueno, no les queda otra más que aceptar y no les cumplís ni eso. Y ahí vienen los problemas que se suscitan también en el maltrato que sienten los pasajeros y que lo transmiten a los trabajadores que están afectados al servicio. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor forma de, de reclamo, por lo menos de, de los usuarios? Y en este momento lo fundamental es que puedan, primero, hacer los reclamos públicos. Los hacen a través de la página de usuarios de Facebook del, de los usuarios de San Martín, pero también hacerlo a través de los libros de quejas, y elevarlos a través de la de la línea web como también de las redes sociales del Ministerio de Transporte para que ellos vean que no se está cumpliendo porque lo que se propone en números en estadísticas, en planillas le indica al Ministerio de Transporte que hay más trenes en el ferrocarril San Martín, por lo tanto el servicio mejora. Lo cierto es que hay que hacerle ver al Ministerio de Transporte que esto no es así, que no está funcionando. Y elevar los reclamos de algunos sectores de trabajadores, como también de los usuarios, para que se haga visible y se puedan tomar medidas en concreto. Porque si no, ellos van a seguir en su limbo creyendo que las cosas están mejorando y llevamos más de un año de pandemia y los trenes andan cada vez peor en vez de andar mejor en este tiempo que tuvieron para mejorar la cantidad de formaciones locomotoras. Bueno, vale, te agradecemos estos minutitos y esperemos que de pronto tengamos buenas novedades por lo menos para para los usuarios, ¿no? Que son los que bueno, se sienten ahí eh, afectados ante esta este anuncio eh, sumamente engañoso. Sí, así que esperemos que en el verano se pueda llegar adelante esto. Sabemos que en general se reducen los servicios en verano mm. pero esperamos que sirva para para que se pueda mejorar y lleguemos a un 2022 por lo menos donde se pueda viajar más dignamente Ajá. esperemos que así sea te mandamos un saludito. un beso grande saludos a todos